Gracias, después de muchos años se desborda el río Sauces que pasa por la mitad de la ciudad de Monteagudo. Creo que son unos 20 años, 25 años que ha pasado, pero mira, ha llegado ahora el doble que antes. Antes protestaban para el puente que estaba muy alto, pero ha quedado bajo ahora. Mira, increíble cuando llega el agua. Eh, la verdad es que llegó alguna vez, pero hace mucho tiempo atrás y la verdad es que se ve nomás que a veces no queremos oh, darle importancia... Al río, como quien dice, el agua y el fuego son cosas que hay que ser bastante cuidadosos y tomar muy en cuenta. Eh, más o menos está llegando unos 40 años otra vez, ya llegó una vez ya. La lluvia fuerte caída en horas de la mañana por más de dos horas en la ciudad de Montegudo causó que el río Sauces, que pasa por la mitad desde la ciudad, se desbordara en todo el trayecto causando graves destrozos a las familias que viven a las orillas del río Sauces. El subgobernador de la provincia Hernando Siles, Carlos Solís, nos brinda un pequeño detalle de la gravedad de los hechos. Terriblemente yo nunca había visto esto, nunca había visto en todo este año que desde que yo vivo así aquí, nunca había visto esta situación de mi solidaridad ¿Qué? con las familias de... sí, he podido ver que se ha podido no? levantar a mi vista, es un, un Nova es? y otra motocicleta es? también, ¿Qué? esperemos que no haya pérdidas es? humanas ¿no? es que, esperemos que no haya en entonces Eh, estamos eh, dispuestos a apoyar y vamos a estar siempre haciendo seguimiento a eh, esta situación. El río se llevó un vehículo NOA perteneciente a la familia Guanacota, que justamente a las orillas del río tiene su caseta de venta de Saúl Medios. Se lo ha llevado, de hecho ha llegado, no sabía qué hacer. Hemos mirado, hemos mirado el río de aquí del cuarto de fiscalía a esta hora de la tarde se hacen las evaluaciones para ver los daños ya que también el río afectó a los ambientes del banco unión de la fiscalía del municipio de montegudo entre otras instituciones desde el municipio de montegudo les informó nelson campos pasa